Sí, más propiamente se ha suspendido lo que es la serenata ese presupuesto también nosotros vamos a bueno vamos a dedicarlo a estos a estas actividades que tenemos ¿no? entonces eh, bueno para mí es una alegría ¿no? porque al final ven son desastres que dañan la a, el medio ambiente del, de bolivia y del mundo entonces tenemos que no podemos estar aquí bailando en la fiesta y después eh, allá estén con dolor, ¿no? Entonces, han entendido los técnicos, le digo, bueno, además el gobierno municipal, el consejo municipal ha lanzado una resolución suspendiendo, para nosotros, bueno, vamos a, a acatar el, lo que está establecido. ¿En algún paso, digo, minimizar también alguna actividad En eh, el No tenemos el acto cívico como tal, se tiene que hacer, el desfile, ese es el civismo, patriotismo, la velada en la Plaza San Ramón que estaba programado vamos a hacer, lo único que vamos a suspender es todo lo que es canto, baile, diversión, parte de la cultura, ¿no? pero vamos a suspender eso.